Estamos en Radio Almenara, al 106.7 de la FM, para Ventilla y alrededores, y para el resto de la galaxia www.radioalmenara.net Otra tarde más, en la que tendremos muchísimos contenidos, las secciones habituales y una entrevista telefónica a un compañero del periódico Diagonal, que este sábado cumplen siete años siete años ya desde que el proyecto nació, y de momento parece que está bastante asentado, el compañero nos lo contará y hablaremos de muchas cosas, como siempre Música si nos estás escuchando puedes llamarnos al 911-315-315-1112 eh, y decirnos lo que, lo que os dé la gana porque así somos las radios comunitarias También puedes escribirnos al mentideroalmenara arroba gmail .com. De hecho, como ya hicimos la semana pasada, vamos a regalar una camiseta de Radio Almenara a la primera persona que nos mande un correo entre las 8 de la tarde y las 9 y media de hoy al almentidoralmenara.com y no vale ninguno de los que está aquí en el estudio. No falta ni ti Com a sal, com Dímelo Com a sal, com a El concurso va completamente en serio, eh Chute y swing Chute y swing Chute y swing The in sooner world angel was alone in motor king in Ebisao. the sound to go it's strange angel was alone in motor king in, Mordor, in the sound to go it's strange you think it's strange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 Es un placer decir otro jueves más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Marta del amo Buenas tardes. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes. Y buenas, tar y buenas tardes al resto de gente que hay en el estudio de Almenara. Eh, hay muchísima gente porque el mentidero también se graba con público en directo, al igual que el programa que viene después, que se llama Riganautas. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar en esta tarde de jueves 22 de marzo. Semana previa a la huelga general, de la cual hablaremos eh, la semana que viene, precisamente. Hay huelga, pero vendremos aquí a hacer algo algo especial, Esquiroles. seguramente. Bueno, esto... esto es, ya sabes que no es un trabajo. ¡Esquiroles! No sé quién está hablando, pero ya sabes que es un, esto no es un trabajo. Sí, es un trabajo, eso dicen eh, los que trabajan en el periódico El País. El periódico global en español, que titula a tres columnas El yihadista de Toulouse es un francés entrenado en Afganistán. Merah, de 24 años de origen argelino, preparaba otro atentado. Eh, se ha dado mucho bombo estos días, ¿no? Ha parecido casi como una película, ¿no? Eh, ha sido un seguimiento de la detención de, de este hombre bastante hollywoodiense, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Un país como Francia, que digna de ser y se enorgullece de ser uno de los países más antisemitas del planeta, eh, recibe con conmoción el atentado contra unos niños y un rabino en una escuela judaica de, de Toulouse. Eh, parece ser que el tipo que los ha matado también había matado a dos militares que estaban ahí haciendo guardia o fumándose un fiti fuera de, del Parlamento Militar, estando un rato. Con descanso obligatorio. Un es. tipo que parece ser que va en una moto, atenta contra la gente y se pira un par de cosas y con una cámara colgada del cuello un, un par de cosas un par de cosas que quería comentar yo lo primero que se infiere de todo esto es que ha sido una organización ultraderechista que ha atentado contra la gente y que encima ha enviado cartas amenazantes como se dijo en un primer momento como se dijo en un primer momento luego se descarta la hipótesis y se afirma que ha sido chan chan chan chan al qaeda al qaeda el coco al qaeda al qaeda esa organización internacional de terrorismo que atenta contra la libertad y la licencia y los niños Eh, a ver, imaginaos una organización eh, que gasta millones y millones y millones de dólares y de euros en entrenar a terroristas en todo el mundo para acabar con la civilización occidental, toma a un tipo francés, con nacionalidad francesa, que puede caminar y pulular libremente por toda Europa, le entrena en artes marciales, eh, marciales no de Kung Fu, sino marciales de bélicas, en el uso de armas, en el, la fabricación de explosivos, le envía a una pequeña ciudad del sur de Francia y le dice, y ahora mata a un par de niños que pilles por ahí y a un par de militares que estén haciendo guardia, ¿no? ¿No hay algo que no encaja en todo eso? A mí, la verdad es que tal y como lo has contado, o sea, claro, es un poco hollywoodiense, como había dicho, ¿no? Y lo segundo que me llama la atención es que el tipo es culpable, vaya que si sí es culpable. Vivimos en un estado de derecho donde se tienen que hacer juicios, pero él es culpable. y Bueno, porque la policía lo había seguido, ¿cómo va esto? No, eh, sé. no, o sea, no sé, tendrán eh, elementos de inteligencia, se llaman. No sé, este hombre ha muerto de un tiro en la cabeza saltando de una ventana cuando estaba rodeado de un tiroteo de 300 balas, 300 proyectiles que... ¿Qué le dirigieron? Te pagará los franceses. Y como Marlittle saltó por la ventana, pero no le ha salido, como The Wire. Y uh -huh. ha muerto. Seguimos. Qué curioso, qué No, no, no, no, no, no, no, seguimos, porque es que, o sea, lo que se ha dicho en la prensa es que este hombre le han disparado, o sea, la, la causa de la muerte ha sido un tiro en la cabeza mientras se estaba tirando por la ventana, aunque los, los policías tenían orden de capturar al sujeto vivo. Si un hombre se está tirando por la ventana, ¿para qué le disparas en la cabeza? ¿Para y evitar aparte, que huya? Claro, no, para evitar que... <risa> Vale, que no lo he Para que, no, <risa> no para que la caída sea malo. De todas maneras, disparar a alguien en la cabeza Mientras cae mientras por una cae. ventana es, es ese que es Hollywood, ¿eh? Hollywood Yo es que estaba viendo los videos esta mañana y era como Pero, pero... ¿Tú crees que no un encajaría? francés sería capaz de tener esa puntería? ¿Eh? ¿Un francés? ¿Qué puntería? Si primero han dicho que iban moto y luego han admitido que el tipo se bajó de la moto Se metió dentro del colegio, pilló a los tres tipos, bueno, a los dos niños y al tipo Y les pegó un tiro y luego se largó ¿Cómo entró en el colegio con la moto? Hay algo que no encaja en todo esto, amigos ¡Conspiraciones! Igual era de Satanás es del infierno, ¿quién sabe? A todo esto aún seguimos en la portada del país Que tiene otro titular eh, abajo a la derecha Que es, yo creo que uno de los comentados, uno de los más comentados del día, ¿no? Testigos acusan a El Mundo Eh, se entiende que es el periódico De presionarles para exculpar A un autor del 11M Bueno, qué tela esto ahora, ahora profundizamos cuando lleguemos a la noticia principal eh, Bueno, como hemos hablado Ya mucho de lo de Toulouse, voy a saltármelo Porque hay cuatro paginacas del país No, cinco, seis más bien <risa> eh, Esto es así el, Escribir el por escribir, si sí, eso pasó ayer Y vamos directamente a la sección a España. Rajoy publicará todos los contratos, subvenciones y sueldos públicos. La ley de transparencia incluirá el derecho a esa información como en Estados Unidos. Bueno, parece que, que, que los políticos se empiezan a, a, a, qué, a darle ¿A qué, darle qué? pan, migajas a la gente. ¿no? Okay. En plan, a pedimos eso, transparencia y no la dan. ¿no? Esto es una llamada que totalmente, totalmente a, a la sublevación para mí. ¿eh? Yo okay. no creo que esto sea algo que nos den como migajas. Y esto, novedoso, tú vas a ver los ¿cómo? sueldos de esa gente y de dónde viene el dinero y de dónde va exactamente. Pero si mi... lo ves, si lo ves, te digo que coges un cóctel mojito. Esto son tonterías, esto es... Lo llaman en las empresas privadas, lo, lo llaman eh, responsabilidad social corporativa. ¿En qué consiste? Eh, ponemos unas cuantas cosas que voluntariamente publicamos porque somos buena gente y, sin embargo, los datos que arrojamos siempre nos esculpan de cualquier cosa. Por uh -huh. ejemplo, ahora te van a publicar, yo qué sé, por ejemplo, voy a decir, voy a hacer los sueldos de sorayas a Santa María y no te van a contar que los ingresos de su unidad familiar reciben un montón de dinero de Telefónica porque su marido ha sido ha de ser de contratado por Telefónica, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. ¿Puede haber algo sospechoso? ¿Puede haber, no sé, conflicto de intereses entre una mujer que está dirigiendo la política de este país, ¿sabes? Y, y una empresa privada. Interesante. También ha sido colocada la, la mujer de Eduardo Madina, diputado del, del Partido Socialista, ¿no? Para decirlo todo. Y Elena o sea, que, Salgado, que ya lo eso, comentamos. Sí, y, sí. Esto, esto es eh, barra libre, ¿no? Zapatero, ¡Viva España! Zapatero va a ir a dar charlas ahí a Venezuela a Venezuela. ¿A Venezuela? Te lo juro, no, sí, sí. Eso es. no sale en el periódico, claro. Eso. Es que realmente yo creo que nos tendremos que, que plantear cambiar la sección Pero y no. Pero como Benito la no, alcaldesa pues cómo van a hablar de eso. Y, y no en el periódico. El, eh, seguimos página 14 del país. El fiscal no ve necesario encarcelar a Matas pese a la pena de 6 años. Ya un Matas eh, bueno, no, lo han condenado a 6 años y no va a ir a la cárcel de momento. ¿Eh? Eso dicen. No se lo ve. No, no sé. Rollandse lo merecía. Mario Conde se lo merecía. ¿Qué ¿Para qué? Para vivir ahí bien. Si es que luego claro. lo de la cárcel, Seis años en la cárcel, tú crees que Rodano o Mayo Contreras está en la cárcel disgustados. ¿A, si o sea, a, a ti si te condenan a más, ti si te condenan a más de dos años de cárcel, A mí vas? me joden vivo, pero ¿Tú vas? a eso no. Tú vas, ciudadano. <ríe> no sé. ¿Los periodistas también van a la cárcel? Los periodistas van a la cárcel. O sea, los periodistas no son ciudadanos. Pero pero son ciudadanos. Pero de, y van a la de segunda. Los periodistas les pegan un tiro mientras atapa por la ventana. Eso es lo que les hace. ¿Eh? No, a mí me, a mí me gustaría segunda. saber qué opináis realmente sobre la, la, la, la privación de la libertad como una condena y si realmente, o sea, Bueno, pero es que ese debate, es que, ese debate para otro día. Ya, ¿eh? bueno, pero es que jolín, es que es como no, yo no me interesa que este hombre esté en la cárcel, me interesa que no pueda volver a hacer esto y que devuelva todo el dinero. A mí que esté en la cárcel o no me da igual. O sea, no bueno, tiene sentido, no voy a violar a nadie, no es un peligro para nuestra seguridad, o sea, ir privar de la libertad es que no sé, que, es que el debate es muy amplio y como ya. sí que hay personas que, que por cometer delitos menores se pasan años entre rejas. Ya, es que es una es la comparación, en fin. evidentemente. Eh, se hace en España el jurado de Camps inventó argumentos según el PSOE. El jurado popular este que juzgó a Francisco Camps Ahora ha dicho el PSOE que se ha inventado los argumentos ¿Pero esto que ¿Es un puto circo? O sea, este periódico, por ¿Qué, favor ¿Qué hace el PSOE o sea... diciendo nada acerca de lo que ha dicho un jurado popular, por cierto? <risa> Yo qué sé Yo qué sé, se han metido en su mente O no sé No, creo que han leído los argumentos y dicen que hay inc incoherencias Pero bueno, oye, si se decidió juzgar a este hombre por un jurado popular sí, Había falta de autoración, ¿cómo no a haber incoherencias? Exactamente Javier Arenas, entrevista al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía. Me gustaría bajar muchos impuestos, pero me condiciona el déficit. Bueno, es que el por déficit menos, es por... muy jodido. El, por la por la es muy jodido de llevar. <risa> por lo <risa> menos lo dice, ¿no? Le condiciona. Le condiciona. Cuando tú ves Estamos todos tu cuenta en números rojos, pues también te condiciona mucho. Y dices, joder, qué difícil es llevar el déficit, ¿no? En la cuenta. <risa> pues el pobre le pasa lo mismo. Arenas. El príncipe felicita por su tarea al contingente en el Índico. Don Felipe visita el dispositivo contra la piratería naval. Eh, aquí el amigo Cristian cristianzamambi y yo somos eh, grandísimos expertos en la piratería somalí <risa> y, y bueno pues eh, ahí están nuestras tropas en... expertos mundiales Hombre, eso es así sí, sí, sí eso sí. es así no Cristian? o sea cuando estuvimos ahí en Somalia y charlamos con los militares españoles pues ahí les vimos ¿no?, que estaban haciendo su trabajo eh, sabéis que ahora yo sé los... qué pata de palo y esa gente los los dispositivos militares que han enviado para allá ¡Bajo el mando de un almirante español! ¡Qué orgullo! Eh, ¿Pueden atacar eh, puntos clave en territorio somalí para acabar con la piratería? Sí, sí. ¿Pueden atacar en tierra? ¿Pueden atacar en, en el territorio de...? pues el La ciudad Somali? libre de Eil. El príncipe ha ido a felicitarlos. Y, Pero... y lo curioso es que esto ha sido una cosa aprobada por el gobierno de Somalia, el gobierno de Transición Somalí, que dirige la nada desveñable cifra de dos calles, dos calles en Mogadiscio... Eh, esta gente con tanto poder omnímodo sobre Somalia ha tenido, ha, decidido todo. ha decidido que pues sí que pueden atacar por ejemplo en Putlandia que ellos tienen control sobre Putlandia como yo sobre el estado de Idaho por ejemplo no sé sí, sí, sí es que lo de la piratería de Somalia también lo daría para otro, dos o tres programas Testigos del 11 me acusan al mundo de presionarles para esculpar a Zougam. Una denuncia recoge las ofertas que recibieron por retractarse de su declaración. Esta noticia se ha ampliado muchísimo a lo largo del día en la, en la página web y la verdad es que hay argumentos, o sea, hay argumentos hay datos que según cuenta el, el periódico El País y según recogen las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional, pues que son bastante peculiares, ¿no? Como que les ofrecieron mejoras en el trabajo, camisetas del Real Madrid y alguna cosita más para que esas testigos declararan que eh, el Zougam, llama al Zougam, uno de los principales eh, sentenciados o condenados por el, por el caso del 11M, pues dijeran que no había sido él. Podrían Entonces... hacer muchos tristes ahora, pero serían tan negros como el carbón. Tú fíjate, eh, no, pero, el, sea, es... el fondo el fondo es esto, o sea, quiero decir, esto esto esto es ¿verdad o esto es mentira? Esto yo yo ¿qué creéis? ¿Que, que a lo mejor el país ha pagado ahora a esos testigos para que presenten la denuncia y esto ya es una guerra ya entre el país y el mundo, ¿qué qué es esto? Puede ser que Pedro J. les prometiese camisetas de Zidane y al final no se las diese y ahora los testigos enfadados porque no recibieron el pago de la cooptación. Normal. ¿Hayan decidido denunciarle? ¿Puede ser que les dieran camisetas antiguas del Real Madrid en el mundo y les hayan dado las nuevas rojas en el país y hayan dicho, pues lo comió por lo servido, me voy con el país? ¿Puede, ¿Puede ser? ser? ¿Puede ser? Puede ser. ¿O puede ser simplemente que, es que son unos periodistas de mierda y ya está, y han pagado a gente para cambiar declaraciones del jurado y deberían estar en la cárcel? ¿Puede ser que puede Zubán ser? realmente no estuviese implicado en los atentados? ¿Puede ser que ninguno de nosotros existamos si no seamos más que producto de la imaginación de gente? ¿Puede Puede ser, puede ser, incluso esos testigos Bueno, la historia es que, yo que sé Pues ahí en Inglaterra, testigos? por ejemplo, hay un escándalo Como el de las escuchas, estas de Rupert Murdoch Yo que sé, hay dinero de por medio, por detrás Es increíble Todo súper guarro y sucio, pero con algo de estilo de aquí en España, pues eran camisetas <risa> del puto Real Madrid Yo me vendo por una camiseta de Real Madrid ¿Sí o qué? Bueno, pero esto se va a comprar camiseta de Gran Madrid. No? Estos se han arrepentido, por lo menos. Seguimos, sección Madrid. fuentes veta la procesión atea por su voluntad de provocación. Los convocantes estudian si recurrir o celebrarla sin permiso. Eh, digamos que ha habido asociaciones laicas que han querido convocar una manifestación para el día de Jueves Santo. Es que... es que... El mismo día, por los mismos lados... ¿Qué pasa, eh? crees pelea? X, sube palito... <risa> Nada más que decir, yo qué... mira, no, sí, yo tengo yo tengo una propuesta, yo tengo una propuesta a la gente que me ha convocado la pasado, manifestación parecido. atea y es que sí, que hagan otra manifestación que pidan el permiso, pero yo que sé, una manifestación budista y que todos vayan de budistas, a lo mejor es por ser ateo, si tienen otra creencia, como aquí lo de las religiones es como para respetarlo, pues dicen, "Somos todos budistas" y van todos con carteles que no pero le den eso de eso los no impuestos a la católica, eso no tiene sentido. Hombre, a la iglesia budista le dan parte de los impuestos, pues podían quejarse también. Yo soy, ateo. yo soy ateo Sí, yo también Pregunto, ¿para qué sirve una procesión atea? No, pero no es una procesión, es una manifestación, es una manifestación Contra los la... privilegios de la iglesia Es un desfile ¿Eh? Y la hacen, no sé ¿Por qué no hacen esa clase de manifestaciones durante todo el año En vez de en Jueves Santo, que es un momento En el que tienen controlado el día, ¿sabes? Pues para salir de la prensa Exactamente ¿Por qué pues no simbolismo. hacen, no sé, una fecha de reivindicación concreta? Puede ser, ¿no? Un, un jueves laico Claro, hoy había un trendi un trending topic, que era Jueves Laico, sí. Ni Jueves Laico ni polla, ¿sabes? El aniversario de la muerte de este tipo, que fue un mártir de la libertad de pensamiento religioso. Pues eso. Hay que dar esa idea, ¿no? Sección Vida y Arte, es una de nuestras favoritas. Página 34. Ponga el nombre de su empresa al espacio de todos. ¡Qué bonito Ojo, titular! Ojo, que leo subtítulo. El naming... El naming, ah, tiene nombre. La denominación patrocinada por una marca se expande en la cultura y el deporte. Su llegada al metro de Madrid abre el debate sobre los límites de la mercantilización de lo público. Naming, traducido literalmente, nombramiento. ¿Por qué no le ponen nombramiento? Porque naming tiene más marketing, tiene más gancho, amigos, es más dinámico, más joven, más más proactivo. Pin queda allá, Sol Galaxy Che, no hagas publicidad. Eh, le otro Leo un par de destacados Se llama así la estación Aguirre estudia Aguirre Esperanza Aguirre ¿Quién si no? Aguirre estudia Ofrecer patrocinios De líneas completas Del tren subterráneo ¿En serio? Hay riesgo De que las compañías Devoren el patrimonio En plan según línea según McDonald's ¿Eh? Sí, sí O sea esto es así Sección Vida y Artes del país Y como Que además pasar? me encanta Que lo metan en sección Vida y Artes Este tema Le damos o sea. en Pitis Malboro Que está en la línea McDonald's Que no hagas publicidad Pitis más Pitis Malboro sí. Que bien traído que... Que, no, que no hagáis publicidad más ya en Radio Almenara, por favor Pero a ver, que sabemos perfectamente que, no es... que esto no es publicidad Que oye, no vayáis a esos sitios que danas cuando no pongáis esas cosas que son guarras ya Malboro está. es un sitio de Virginia, tío sí. Vale, vale, de acuerdo Si su... dijésemos, fuma Philip and Morris, entonces ya estaríamos haciendo publicidad Pero Malboro es un sitio Que sea, además, una marca de tabaco Eso es otra cosa, pero... No hacemos publicidad. De hecho, yo creo que la excusa perfecta para hacer estas cosas es que no se hace publicidad, simplemente se nombra un sitio. ¿Dónde fue estrenada la última obra de teatro de Verónica Forque? No lo sé. Desconozco. ¿Aventas? No estamos haciendo anuncios de ninguna marca de helados. Es que Simplemente es teatro. el teatro se llama pues es que Justo eso es el, naming? Eso, es el naming eso se llama nombramiento no naming, naming, naming. Sea. Lo pone el país Sección sociedad Las aulas de 10 colegios cierran en Jerez Porque no hay para la limpieza La ruina del municipio deja a 3.750 alumnos Sin clases por insalubridad Sé que fino. nos vamos a reír con esta noticia Pero no es de risa No es de risa no, no. A ver, nos reímos con todo no, porque no, no, si no Podéis o sea... reíros <risa> Yo me río porque cada vez que pasaba en Napoles la gente ponía el grito en el cielo y decía ¡Ay, madre mía, lo que pasa con el liderazgo de la camorra y con la corrupción! ¡Eso aquí no podría pasar nunca! <risa> ¡Nunca podía pasar una cosa así aquí! ¡No, no, no! Seguimos con Saci Sociedad, el país sigue con su, en las aulas. con su reportaje La generación de los Nimis, que ya comentábamos la semana encanta. pasada las, el, Es el reportaje número 12 y se titula El mundo digital Y el titular del reportaje en sí es No sin mi iPhone Parados o con escasos ingresos no prescinden de sus aparatos de última generación Sirven para buscar trabajo, formarse o mantenerse en contacto Justifícalos sí, <risa> Justifícalos Yo, Gracias, El País. Justifica esas tonterías. Claro, es que... No sé, yo Salen creo que ahí tres Nimis no en la en... foto para comentar, ¿eh? ¿A cuál sí, más Nimi, eh? Los tres Nimis... Hay uno que ni se afeita. Claro. Tre... ¿Qué Ay, notas? Tiene un piercing en la... ¿Y en un, la un piercing? ¿Un ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre de pila de Nimileuristas? libristas ¿Tú lo dicho? ¿Nimis o...? ¿Nimis? ¿Nimis? Sí, sí. Bueno, no sé... Yo qué sé. Yo, yo sé, debería ser Nimiles. Es... Si te llama una compañía, que no voy a decir las marcas, porque hay varias... Y te dice, te doy este gratis o paga 20 euros por este móvil y estás tres años con nosotros pagándonos 40 al mes, te lo doy por gratis. Pues bueno, pues ¿Eh? eso... Es irrechazable. Es irrechazable, o sea... Que yo, que te, no puede esa gente piensa estáis, que, que estáis tiene estáis esa tecnología sumidos, gratis. Estáis ¿sabes? sumidos en el capitalismo. Además, si no lo aceptas, no te dejan una cabeza de caballo, pero te llaman todos los días a la misma hora para que lo aceptes. <risa> bueno. Incluso en las llamadas te dicen, vamos a dejar una cabeza de caballo en tu cama. <risa> no, <vale. risa> sí. Luego no es, eh, pero... Que, sep probado. que sepáis que, que hay elecciones en la Sociedad General de Autores, SGAE ¿Me que, puedo presentar? Pues no lo sé Yo soy un autor, ¿puedo hacerlo? Puedes puedes preguntarlo, pero hay una entrevista aquí, un tipo que se llama José, José Miguel Fernández Sastrón Que es uno de los candidatos Que dice, la SGAE se encuentra al borde de la quiebra y no decirlo es mentir ¿Cómo puede estar la SGAE al borde de la quiebra? ¿Qué han hecho con el dinero? Sí, tronco, no iban a las bodas a robar a la gente y eso Sí, bueno, y a las radios comunitarias. Oye, ¿y quién claro. es este tío? Normalmente Las Gays no está dirigida por autores y editores, quiero decir, gente famosilla y eso. Sí, yo yo creía no famoso, que iba a ser Bill, vale, el siguiente o Shakira. Eh, eh, como presidente de Las Gays, Shakira. Hombre, ¿por qué no? ¿Qué? Hombre, es, desde no luego. Sé, ¿es quién más son los ahí, únicos ¿no? que sacan ahí algo, porque vamos. Eso es una compañía para la cual se basan los beneficios de los autores que participan dentro de la sociedad de recaudación, ¿no? Entonces, Aquellos que más recaudan deberían tener más votos dentro de la organización, como en cualquier sociedad anónima, con ánimo de lucro. ¡Graciosos! Y en este caso yo creo que pues debería ser alguien famosete que cobra un auténtico pastizal del Canon Digital, por ejemplo, cuando pero, compras un CD para grabar tus trabajos. Pero Teddy Bautista no era tampoco muy famoso, si ¿sí? en, en los 60. Sí, eh, era, era Judas, tú. Era Comunista, mío, mío, dentro, ya sabes, era si que vendía. <risa> El Canon Digital no lo prohibieron. No. Sí, lo han quitado ya Sí, solo para empresas, tú lo sigues pagando ah, Amigo, ah, amigo eso no lo contaron Quiero un smartphone, por favor Bueno, vamos a saltarnos la sección deportes He leído un titular en la sección deportes que me ha fascinado Que es, vaya traco, hijo de puta ah, ¿sí? Lo siento, <risa> perdón, perdón por el insulto no Pero es que es el titular del país, o sea, está está en la página Así no, sea, yo que sé. no sé lo que será Vaya traco, hijo de puta <risa> Hijo de puta Hijo A ver, de puta, no, eso lo porque, estoy leyendo no, ya, ya, ya, Pero no porque ponga el país eso Tenemos que repetirlo todo o sea, yo Es sé. que se te llena la boca, vaya atraco, hijo de puta Lo ha dicho Pepe, que es un tío mazo cabal Que juega en el Madrid Acabamos con la contraportada puta. Tienen un almuerzo <risa> Hijo de puta Tienen un almuerzo Oye, que yo no lo he dicho, hijo <risa> de puta <risa> tienen, Ay, qué fino un... <risa> <risa> vale, Ya está bien, no me vale, boicotees vale. el programa vale, Por vale. favor, compañeros que vamos mal de tiempo. Almuerzo con James Bidwell. James Bidwell, por favor. Es, que a lo mejor tenéis que repetir... James Bidwell. Lo que habéis dicho. No no, no, no, no. Si lo repites tres veces se te aparece. Vale. No entiendo que las tiendas cierren el domingo. Dice... Es un, es un experto en turismo. Y dice que el experto de turismo... el experto Es un experto de turismo de compras. Y cree que Madrid es un destino puntero Y entonces dice que no le gusta que las tiendas cierren el domingo Pues para vivir, cabronazo claro Para claro. vivir, no entiendes eso? O que solo vives para tu trabajo, James Hijo de puta, ¿eh? estoy leyendo el titular de antes James ¿no? binwell Pollas, trabaja tú el domingo, cabrón Seguimos el mentidero Yo...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 que todo se cambie que no cambie nada que todo se cambie para que no cambie nada salga la luna o salga el sol no tiene solución salga la luna o salga el sol no tiene solución salga la luna o salga el sol no tiene solución salga la luna o salga el sol tienes solución Y no pasará que todo se cambie que no cambie nada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 Seguimos en el mentidero, eh, sección Inquisición, sin cuña, otra semana más oh, ¿por qué no? eh, <risa> A ver, a ver, que nos inventamos hoy para la cuña eh, No sé tú, eh, pa, co poquito, re pa, re Repetid pa, tú. como, como eh, los solfamidas, ¿sabes? Ajá, la, sí. Inquisición, la Inquisición la Inquisición la Inquisición bon. <risa> Pero eso es, es copia La, de la cuña de, de educación para la ciudadanía ¿eh? Sí, me gusta no, mi sabes. cuña que, eh, bueno, pues vamos a hablar de, de Vaya atraco, hijo de puta Es que lo tengo aquí delante y no puedo evitar leerlo me, me, Se llena la boca de uno ¿no? Eso lo ha dicho, Pepe, ¿vale? lo ha dicho sí, Pepe Y tiene algo que ver con lo Van que vas a hablar no, a no tiene absolutamente nada que ver Con Juan rosell decir Vaya atraco, hijo de puta ¿no? en absolutamente nada. Se nota que es de una noticia Completamente distinta y no se puede relacionar Ni en la más perturbada de las mentes ¿A quién condenas? Que no nos hemos enterado por Juan favor. Rosel Juan Rosel, es ¿quién es este hombre? Este hombre es el presidente de la COE. ¿Alguna gente cree que sigue siendo el Díaz Ferraz este? Ferran, eh, Ferran. El, Ferran. el, el hombre que, que iba haciendo quebrar empresa tras empresa que tocaba. Amigo del mentidero, por otra parte. ¿eh? Era como el rey Midas, pero al contrario, ¿sabes? Todo lo que tocaba se convertía en mierda. ¿Cuántas veces lo condenamos a ese hombre? A no, Ferraz? más que a Mirek Topolánek. Ah, vale. Eh, yo creo que mi directo seguía siendo el número uno antiguamente ¿Dónde pero bueno para él, bueno, él y su y su tieso eh bueno eh, noa mental tal esta gracia ha sido para oyentes super habituales de del mentidero que no los hay o sea que, que realmente para, para nosotros... sergio para christ y para mí Continúa, me pierdo estoy pensando en directo Polánex y sus fotografías oficiales eh <risa> bueno eh, juan rosesell presidente del aceo eh Este hombre eh, es el líder del caballo de la batalla de las reivindicaciones empresariales durante la nueva reforma laboral, la segunda que recibimos en dos años, por cierto. Eh, no sé cuántas reformas laborales hacen falta, como las reformas del sistema educativo o algo así. Reforma laboral. Yo qué sé, es que... Pff, estamos muy jodidos. ¿lo? Es que la de la COE tampoco es algo... Que, no sé nos aporte mucho hoy en día pues hay sí, una reforma laboral cada dos años y apoyarlas es que bueno o sea, apoyarlas si sí les conviene claro bueno quién bueno. es juan rosesell bueno, juan rosel claro. es un hombre que nació en 1957 que se licenció en la universidad politécnica de barcelona y luego estudió ciencias políticas en la universidad complutense y ¿Eh? compl sí. no se licenció no es politólogo, no se licenció, no ah, acabó escándalo. la carrera. Escandalazo. A mí cuando llego y digo, no acaba la carrera, pues entonces no te contratamos. Que sí, que sí que la acabé. Bueno, tampoco te a... Bueno, el caso es que este hombre, como líder de la patronal le está diciendo que la huelga del 20... De 9, 9 29, 29. sí. M. Qué desconectado estoy. Eh, que debe ser una huelga legítima y no una huelga política. ¿Qué? Y está diciendo que las huelgas políticas son ilegales. Y dice que después del 29M va a haber que revisar el derecho a huelga. Porque el derecho a huelga no se adecua a las exigencias de, de las necesidades de la economía española. Y que siendo un buen patriota hay que arrimar el hombro y hay que trabajar para que salgamos de la crisis y todo vaya mucho mejor. Uno se puede plantear que un hombre que está reivindicando que se bajen los impuestos para las empresas a la par que reducir el déficit de... de del Estado. De, sí, de los presupuestos generales del Estado y, y del capital español, eh, pues, bueno, no sé, cualquier hombre así podría llegar a acusarle... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Hipócrita! ¡Mentiroso! Pero nosotros le damos un voto de confianza y creemos que, que en realidad es una persona consecuente y que después del 29M, cuando, como él dice, se vuelva a poner a trabajar España para el PRO y tal, pues él reivindicará, lógicamente, que se aumenten los impuestos para la clase la clase empresarial de este país y para las más altas rentas y para las sí. empresas y corporaciones privadas a fin de acabar con el déficit, porque si no claro, cualquiera podría decir que es hipócrita, traidor, traidor, mentiroso, mentiroso, traidor. Sabes... Y no queremos que este hombre reciba esos agravios y esos insultos por... No me digas que lo vas a asolver, por... que te estoy viendo venir. Pues sí, porque no, no, tampoco... No, no, no, no, no, no, tampoco... no puedes Sandro Rossell. الأ... Sandro Rossell es el presidente del de de bar. Tío, pero nada, que es el no afugo, mal, tío. No sé... Pero que es her... el mal, ¿no te das cuenta que es el, el emperador de Star Wars? ¿Eh? Yo, es el mal personificado, ese hombre. Yo creo ¿Qué es que eso, eso de lo... huelga legítima y huelga política. Yo creo que es Qué huelga no es política. Viene de buena, sí, este hombre, yo yo creo que trabaja por el bien de toda España, eh, no sé, eh, eh, es un patriota. Es un patriota, que afirma que hay que arremar el hombro de todo el mundo oh, yeah. y que mira los índices y da argumentos muy muy válidos, como que por ejemplo, el despido en España es muy caro, mucho más caro que en Francia, por ejemplo, donde lógicamente las empresas pagan un 30% más de impuestos al Estado, ¿no? Pero Pero el despido es que es muy caro y, claro, así no se puede solucionar los problemas laborales de este país. Y que abaratar el despido, según él, pues va a solucionar la, la contratación y el paro y tal. entonces y, ¿Por eso le quieres absolver? Y sí, no sé, yo creo que, que es un hombre consecuente, que tiene sus propias creencias y que actúa en función de eso, pero que luego cuando él tiene que, que hacer las cosas, eh, eh, sacrificar por su parte, pues supongo que llegado el momento lo hará. Porque Atiende. si no lo hace, no sé, cualquiera podría decir ¡me tiro! 28 desgraciado, mentirazo, traidor! ¿Sabes? Y no creo que nadie, de eh, siendo un dirigente de, de la patronal española esté dispuesto a que le hagan semejantes acusaciones con legitimidad No sé, no sé es mi opinión ¿Puedo puedo Castígale, contar una anécdota no científica? No, no, uy, no científica, no periodística adelante Una amiga mía me dijo el otro día que estuvo de azafata, azafata de las que llevan el micrófono en un convento ¿Cómo evoluciona la iglesia? Sigue, sigue en un evento en un evento de empresarios y que salió el tema de la reforma laboral y cito textualmente dijo que se estaban chupando las pollas todos unos a otros de contentos con la reforma laboral Pero es normal, porque saben que la reforma laboral para a la economía nacional, no solo por su propio beneficio. Para nada. Y no solo porque, no sé, por ejemplo, los indicadores económicos señalan que eh, la cantidad de dinero que se destina a los beneficios empresariales ha aumentado un 20%, mientras los salarios netos de, de los españoles eh, han bajado un 80%, ¿sabes? Sí. Sí. Y eh bueno, no sé, pero pero esos son datos coyunturales derivados de la crisis, no por las medidas que han aplicado con el, la connivencia de esta gente, porque si si fuese si fuese de esa manera tan seguramente sí, si, si hubiese una conspiración de los empresarios para arruinar a, a los ciudadanos, a los trabajadores y, y a las familias de este país, entonces cualquiera podría decirles, "Desgraciados, mentirosos, ladrones, ladrones, estafadores, mentirosos", y no creo que que quieran, ¿no? No, pero si, si, si eso pasa pues lo haremos, ¿no? Aquí eres mentidero ¿Quiénes somos nosotros para juzgarles? Claro, ¿quiénes somos nosotros? O sea, quieres darle una segunda oportunidad Quiero darle una segunda oportunidad Así que eh, simplemente le vamos a dar un pequeño rapapolvo Por ejemplo, una paliza mortal en unas alcantarillas la típica, la, típica, la de serie, la, la de serie o sea, un castiguito así flojo, unas tollinas, ¿sabes? Unas tollinas con Que copiamos padre, padre, padre, ¿no? no a la reforma laboral así, ser, sí. con la mano rota después de pegarle con una herramienta o algo por sí. el estilo, o sea, algo Una básico. llave inglesa no, básico, no, bien, bien. Mama, una, tuba, una tubería, no un no martillo. Sé, en fin. martillo no, no cura. Si quieres tú te coges el martillo Estoy entrando en un bucle. Ya está, condenado. No no, no, no está condenado, está absuelto después de una pequeña reprimenda armada. Venga. Tienes la condicional, te vigilamos. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. A aquella voz que escupe de ser emisor Quiere porque engañar Porque dice la verdad Que eso no le gusta la ley Nunca, nunca se deja pisar La tierra ni volver a resucitar Un milagro no lo es Es una radio libre Escucha aquella voz que quiero mirar. la callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero del periódico Diagonal. Creo que nos está escuchando. Pablo, buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teníamos ahí un, un problemilla... El, con el sonido eh, Pablo es, eh, digamos que miembro del colectivo de, del periódico Diagonal, esto es un periódico que se crea hace 7 años, por eso estamos eh, contactando con ellos, porque celebran este sábado su séptimo aniversario Pablo, para, para los oyentes que, que quizás no conozcan el periódico Diagonal, que supongo que los que están escuchando la mayoría lo conocerán, ¿cómo resumirías un poco cómo nace el proyecto y la, la filosofía que tiene en su momento Diagonal? Bueno, pues eh, Diagonal es un Eh, ...periódico sui generis... ...porque se basa principalmente... ...en un modelo participativo... ...a través de suscripciones... ...no tiene publicidad de grandes empresas... ...no funciona con agencias de prensa... ...entonces... Eh, ...desde un punto de vista asambleario... Eh, ...basado en la autogestión... ...y en la economía... ...solidaria en, en sus... ...en su 90%... ...pues sacamos información... ...orientada básicamente a, lo, a la actualidad de los movimientos sociales... ...a las luchas, a los deseos, sí. a las demandas de los movimientos sociales... ...que no son otra cosa que lo que nos nutre y de dónde partimos, ¿no? Entonces, sí, bueno. bueno, pues con esta filosofía y, digamos, eh, teniendo en cuenta... ...que los canales de difusión masivos no están hechos para, para los medios comunitario de los medios pequeños, pues a través del bocareja estamos intentando eh, crecer poco a poco y, y siempre sobre unas bases pues que son un poco las que te he comentado cómo, cómo, se, cómo deci, eh, decide la gente que, que se que crea diagonal? Eh, ...digamos, todos tienen un perfil periodístico en, en, en su momento... ...que todos vienen del, del mundo de la, de la comunicación y nacen con esa idea... O, ...o vienen más de movimientos sociales y por eso se crea el medio... ...¿cómo es un poco ese comienzo? Bueno, hay un núcleo importante que sí que sale de las asambleas... ...de ciencias de la información, que no... ...bueno, sabéis que no son todos eh, sí. periodistas, también hay gente de imagen... bueno pero sí que hay un núcleo importante que, que procede de, de estas asambleas, que luego, digamos, profesionalmente, muy poca gente se ha dedicado a, a los medios, igual tal como tenemos la imagen de los medios, hay gente pues que, que sí que ha seguido trabajando en comunicación, pero vamos. Eh, parte de esto de, de estudiantes en, en el contexto de las protestas contra la guerra, de de IDAC de los años 2001, 2002, 2003 eh, entonces eh, pues eh, de ahí surge un núcleo importante que eh, una pequeña parte de ella ya venía de otro proyecto anterior que no tiene tanta ligazón con ciencias de la información como era Molotov ...que bueno sí. pues... aquí quien lo recuerdo ...que es un, un periódico... Eh, ...con características parecidas... ...igual con un recorrido... Eh, ...temporal... ...aún más... ...aún más dilatado que Diagonal... ...de momento pero... ...pero con un recorrido... ...de difusión y de... ...referencias pues un poco más... Eh, ...más limitado... Eh, ...ya... ...a los movimientos... ...en concreto a... ...a los movimientos más autónomos... ...Diagonal sí. fue una idea de dar un salto adelante... Y en esta idea pues eh, nos hemos ido incorporando gente que como como bueno pues eh, suele suceder en movimientos en militancias, pues no tiene una procedencia tan clara, entonces pues ahora el, el colectivo lo componeen eh, mucha gente y muy pocos somos periodistas. hay sí. gente que tiene pues más o menos eh, relaciones como te decía. Con, con los medios o bueno más bien con, con, la, con la facultad de periodismo, pero ahora ya pues podemos decir que que la mayoría de la gente pues procede de, de movimientos eh, pues eso, movimiento autónomo, movimiento de defensa de la libertad de circulación, movimientos feministas ecologistas, bueno pues un poco este esta amalgama y también pues gente que ha ido colaborando con diagonal eh, viniendo. Más de, de su casa o viniendo más a título personal, digamos. <risa> eh, en todo este tiempo, digamos que os habéis como asentado, ¿no? Ese, ¿qué, qué, respuesta, ¿Qué respuesta de la gente tenéis? ¿Podemos hablar de, de cifras de suscriptores? Eh, ¿Podemos hablar de, de tiradas? No sé si tienes esos datos para que la gente se haga una idea de cómo un proyecto que nace de la forma que nos has contado se asienta durante ya siete años, ¿no? La idea si sí, si sí podemos hablar de números, la idea era mmm, comenzar con una estructura que asegurase un poco de de continuidad en el tiempo, pues eh nosotros al hablar de medios de comunicación en los movimientos de transformación social en en las izquierdas, pues eh, en, hemos notado o notamos que hay un hay algunos tics. De, de hablar pues solo en, en el nacimiento y en la muerte, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eh, la idea de consolidarse pues estaba bastante presente desde el principio y por eso se si hicieron números, se estimaba que en un plazo de un año o dos años desde el número cero pues se lograse la cifra de 5.000 suscriptores y suscriptoras, que era la que pensábamos que, que era... El mínimo que ha asegurado pues una supervivencia un poco eh, dilatada en el tiempo, entonces esto no ha sido así se tardaron cinco años en seis años en conseguir sí. llegar a esa cifra, pero bueno, sí que hemos puesto de nuestra parte pues a través de militancia a través de mucha gente que ha ocurrado eh, durante muchos años sin sin retribución sin sin sin cobrarlo allá y ahora pues tenemos una estructura um, que que dentro de la precariedad pues Eh, la entendemos como parte de militancia, pues permite que haya personas empleadas para, Ajá. digamos, las, las labores más oscuras eh, de maquetación, edición, eh, administración, distribución, suscripciones eh, y, y bueno, pues eso, tenemos una plantilla aproximada de, de 13, 14 personas que sí que estamos eh, cotizando la seguridad social, Ajá. claro por y, eso pues en base a eso funcionamos Eh, un poco eh, de forma estable. Eh sí. ahora la cifra de suscripciones está en 5200, o sea que pues seguimos avanzando pero muy poco a poco sí. y eh lo que sí que hay que destacar es que como bueno, pues hemos y hemos hecho otra apuesta por la por la nueva página web que es que estará lista en un mes, pues eso también lo conseguimos gracias a la financiación de la gente, ¿no? De colectivos, de movimientos, de, sobre todo de personas, que a título individual, pues eso, a, además de estar suscritas a, eh, a el año pasado pues a través de un crowdfunding de eh, Micromedicenazgos, uh -huh. pues, pues pusieron eh, esto, lo que podían para para que eh, pues eh, mejorásemos la web y pudiésemos eh, uh -huh. aportar más Más información digamos más eh, materiales para los movimientos pues para para conseguir que, que estén informados, pero también pues para ganar esta confianza que, que permite que, que, que otros proyectos pues también se vayan consolidando eh, con pues gracias o en parte gracias a que, a que la comunicación alternativa pues puede puede darle difusión y ahí ya no solo me, me refiero a diagonal si no me refiero a las ...rabios comunitarias a blogs como Madrilonia... ...a páginas uh -huh. como Caos, como Rebelión, etcétera, etcétera. Mm. Que, mm, hablabas de, de, de dinero y, bueno, una pregunta que, que ah. yo particularmente... ...y supongo que alguno de mis compañeros que están aquí también se hace es, hacen... Eh, ...este tipo de proyectos, eh, yo sé que requieren muchísimo esfuerzo... ...pero claro, un periodista eh, ante esta situación... ¿Puede puede llegar a, a vivir de, de, del periodismo tal y como está el panorama mediático o, o, o hace falta este esfuerzo que durante años habéis hecho una gente para al final, después de muchos años, conseguir conseguir vivir? ¿Cómo, cómo lo ves? Claro, porque hay muchos muchos periodistas que son muy críticos con cómo está montado el sistema de, de medios de comunicación, pero, pero que al final pues también tienen o, o tenemos que comer, ¿no? Claro, sí, bueno, es una pregunta muy muy muy difícil, así claro. o sea, si también depende un poco de los estados de ánimo de quién te lo conteste. Yo en este caso creo que vivir de del periodismo eh alternativo militante pues eh, depende 100% de de la gente que esté a tu alrededor, de la fuerza que pueda tener un colectivo autogestionado y y horizontal, ¿no? Eh lo que lo que yo creo que se que se acaba pues son un poco las empresas de comunicaciones coradas a la izquierda. Yo sí, creo sí. que eso con el modelo bipartidista sería la parte del PSOE. esto está caput está durante bastante tiempo va a estar eh, fuera de juego, entonces sí, sí. Pues sí, la parte nuestra de, como medio militante pues es muy difícil de, de sustentar si no, si no hay estos esfuerzos puestos en común. Eh, luego para el nacimiento de, de medios, para la configuración de este tipo de medios yo sí que creo que hay que ser optimistas creo que las empresas eh, que funcionen en la economía solidaria que funcionen sin la búsqueda de de un patrón de beneficios y, sin rendir cuentas a un consejo directivo, pues ¿por qué no? Si eh, estas tienen futuro y yo creo que con el tiempo pues se van a ir consolidando como las uh -huh. alternativas que realmente demandan las personas, los movimientos para para mantenerse informados. Eh, hola Pablo, sí. <coughs> mira, yo eh, esta mañana he visto el, el anuncio de promoción que habéis hecho por el aniversario de, del, del diario, Y una de las cosas que del me llama periódico. del periódico ya perdón <risa> de una de las cosas que me ha llamado la atención entre los argumentos que, a, que aportabais era el, el que decíais que, que dais otro tipo de información diferente a la que salen los grandes diarios y una cosa que, que me gustaría preguntarte es cuáles son vuestras fuentes de información y cómo garantizáis la, la veracidad de, de estas fuentes bueno pues eh, las fuentes de información eh, habituales nuestras son Eh, movimientos y, y personas que que participan en estos movimientos y también internet eh, yo creo que la las propias estructuras los cánones eh, del periodismo en cuanto a en cuanto a las fuentes eh, y la y la veracidad se han visto bastante sacudidas o sea el hecho de que nosotros podamos tener acceso inmediato o prácticamente inmediato a, a informaciones de Europa press el país etcétera pues al final eh, sí que nos de alguna forma nos da más soltura a la hora de, de ver qué se están tratando las agendas oficiales y también nos da, nos da nos abre mucho campo para ver qué nos está tratando y a partir de ahí sí que empezar esta ...pues este recabar eh, datos de, de la información... ...que los otros medios no cuentan... Eh, ...nosotros en Diagonal pues eh, yo creo que somos... ...bastante cuidadosos a la hora de de manejar fuentes... ...que somos eh, pues bastante rigurosos... ...y poco demagógicos pero no hay más que ver también... ...pues la información de los medios de la cadena cómo utilizan la información ¿no? Entonces a la hora de hablar de de pues... ...la veracidad, el rigor... ...también tendríamos que ver un poco de... ...pues... ...qué, qué complejos arrastramos nosotros... ...cuando la razón te puede sacar una portada a cinco columnas... ...diciendo que una huelga general va contra España, ¿no?... ...es un poco esta paradoja, ¿no?... ...que que que nosotros, eh, que los medios de alternativos... ...seguimos al final... Eh, ...ciñéndonos bastante, y yo creo que es sano... Al, ...al ABC del periodismo... Pero que ahora, el, ahora mismo el periodismo está tan fragmentado, está tan atomizado y tan, eh, de alguna forma, corrompido, pues, que, que esto ya nos llegamos a preguntar si es necesario, ¿no? Si uh -huh. si igual un medio con, con un poco más de, de mala leche o un poco más de demagogia, si queréis, pues no tendría más éxito, ¿no?, para para sí. convocar, lo que pasa que, bueno, pues... Nos han dibujado así, como decía <risa> la película, y, y, y así vamos a seguir. <risa> eh, Pablo, para para acabar ya, que vamos un poquito justo de tiempo, cuéntanos sí. ya brevemente un poco lo que vais a hacer este sábado en, en Tabacalera para celebrar este séptimo aniversario. Bueno, pues eh, el año pasado hicimos un, una fiesta bastante ambiciosa, de pues con, vamos, ambiciosa ...con muchos conciertos, con mucha actividad, que no paramos vaya... ...y este año pues eh, repetimos, pero con un formato un poco más... Eh, ...más cómodo para para todos y para todas las que vamos a participar... ...que no solo es gente de Diagonal, también gente del Mercado Social... ...que sí. se va a hacer la primera feria del Mercado Social... ...y se va a presentar el Boniato, que es la, la nueva moneda del de, de Mercado Social... ...y bueno, pues eso... ...tres conciertos al final de la noche... Que, ...que creo que van a estar bastante bien... ...de la Fundación Robo... ...de de Sin Conciencia y de... ...La Mala Racha... ...y... ...y luego... Eh, ...y luego pues... ...charlas y, y uh -huh. actividades papeques... ...y también... ...pues uh -huh. comida y no sé qué... ...pero vamos... muy bien ...que eh, desde, la, desde la una de la tarde vamos a... ...vamos a estar ahí con nuestra gente y bueno, pues celebrando un poco como se pueda el aniversario y pasando un buen rato Pues Pablo eh, ahí queda el mensaje a todos los entes que quieran pasarse por Tabacalera y también suscribirse, de Radio Almenar estamos suscritos aquí lo recibimos cada cada jueves y de momento seguiremos haciéndolo y muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí esta tarde en El Mentidero, que vaya muy bien el sábado, que vaya muy bien los próximos meses y que siga creciendo este proyecto, así Venga, que nada muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Venga, chao. ciudadanía. Hola, buenas tardes, radio oyentes, compañeros. Aprovechando que estamos en la, en la semana de lucha por la vivienda, voy a hablar sobre el derecho a la vivienda. Eh, pero ¿por qué quiero hablar sobre este derecho? ¿Qué tiene que ver con la educación para la ciudadanía? Pues como yo soy responsable de esta clase, puedo interpretar las actividades de mi libro y aplicarlas aquí en... Libertad de Cátedra, ¿no? Como te dé la gana. Directo. Y uno de los temas trata sobre el conocimiento de nosotros mismos como personas y al mismo tiempo hace referencia a que las personas somos sujetos de derechos y es justo ahí donde aparece una tarea que dice investiga, elige una noticia de la prensa diaria en la que se hable de un derecho que no se esté respetando Eso es un ejercicio que tienen que hacer los chavales. Sí, o no qué sé guapo. si el profesor para que ah. él se aplique, se lo cuente incluso a los chavales y tal, ¿no? pues ha salido en El País que, yo qué sé. mazo de deberes o Pepe ha dicho esto algo de algo así. Y yo lo que planteo, que es al mismo tiempo muy filosófico, es ¿somos conscientes de lo que realmente significa vivienda? O sea, <risa> tú eres el profesor, o sea, me, me refiero al español medio eh, una casota. Sí. Eso, sí, pero ¿por qué pagamos lo que pagamos por una vivienda? O sea, si es un derecho que aparece en la Constitución. Por ley de oferta y demanda. Porque es un bien económico. Si tú empezó cuando alguien dijo, oye, vamos a meter esto en el mercado, la vivienda también. Es que a lo mejor el problema es que el derecho a la vivienda esté metido en la Constitución, ¿o no? Digo yo, no sé. Ahí... A mí... Tal y como está Tal y como está el asunto, sí, sí, cuidado, sí. cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, es que está en el artículo 47 y por eso me gustaría dedicar unas palabras a nuestra Constitución de 1978, que en este país pues se hace mucho alarde de las constituciones como garantes unipresentes de la democracia y la igualdad, como la PEPA, ¿no?, patrocinada por el Corte Inglés. Pues bueno, es que a mí lo que me sorprende es que en el artículo 47 dice así. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que eso que lo que sabemos todos, ¿vamos?, Pero es que luego dice que es, que, es lo que lo más fuerte. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Bajo qué título están todos estos artículos de la Constitución? El 2, o sea, ¿no? Yo creo que el 2. ¿Estos son derechos fundamentales o está recogido en la Administración y Gestión Económica? Es derecho fundamental. derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Sí, me parece que sí. Sí, sí, o sea... El título 2. Es, además es el referente al derecho a la vivienda y a la utilización del suelo. O sea, ¿Me estás queriendo decir...? ¿Qué pretendemos bueno, oyentes, enseñar? Lo que quiero decir, oyentes, es que os están tongando. Que vivimos en un país anti anticonstitucional que ya joder, de por sí, ¿no? Claro, que no se respetan los derechos, que vamos hacia atrás como azarra. los cangrejos. Si osamos hablar del respeto y la garantía de derechos constitucionales, me cabreo, me cabreo, porque la verdad es que llama la atención que la Constitución recoja así claro lo de regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Yo a esto lo que tengo que decir es que no puede ser que un piso que costaba hace 5 o 10 años 50 o 60 millones de pesetas cueste ahora 20, 30 millones. Eso en mi barrio de toda la vida se ha llamado Y se llama especulación especulación, si se siguen vendiendo pisos a precios más bajos es porque se siguen teniendo beneficios no o sencillamente porque se están revendiendo y esto qué quiere decir que quitan este derecho que tenemos constitucional a una persona y hacen negocio con él. no nos damos cuenta de que la complicidad que tienen los bancos y lo, y los políticos no la clase política en todo esto. O sea, yo no sé si el español medio no se da cuenta de, de este esta mega estafa. Yo, yo creo que el kit de la cuestión aquí está en cómo está redactado el artículo, porque dice que el Estado lo garantizará en, de acuerdo con el interés general. Claro, ¿cuál es el interés general? Porque viendo lo que ha salido en las últimas elecciones, yo creo que el interés general está contento con lo que está pasando, así que realmente no es inconstitucional. El interés general mm. quiere vender su piso y es ganar millones. Claro que sí. Está claro. Así sí, asqueroso bueno. es. Y regulando no se refiere a que pero realmente no lo regula para para impedir la la especulación que eso sí que lo dice así de claro la constitución hombre en teoría regula los tipos de usos de suelo, pero vamos basta irse a la costa para ver lo bien regulado que está sí <risa> es es creo exacts exactos qué ver. quiere decir. <risa> Eh, ¿Vas a decir algo, Cristian? Sí, Cristiano? toda no, la no. burbuja inmobiliaria la que, tenemos, que hemos tenido en los últimos años y que ha producido toda la crisis económica redoblada que ha habido en España, aparte del sistema financiero internacional y toda esa mierda de la que, por cierto, el sistema financiero internacional participa de España con todas, porque es un país sin industria y lo único que tenía era eh, industria que llama financiera, no hay ninguna industria porque no produce absolutamente nada. Eh, el asunto es que eh, hay una ley de suelo de 1997 que es claramente anticonstitucional y ya hubo en su momento un recurso de constitucionalidad sobre sobre esa ley y se dijo que no porque eh, el, tribunal, el Tribunal Constitucional negó que hubiese posibilidad de que se generase un mercado de especulación en torno a una ley de suelos que en realidad lo que hacía era flexibilizar la cantidad de sitios en los que se iba a poder construir y que lógicamente eso iba a proporcionar muchísimas más viviendas, abaratamiento de los costes de la vivienda y que todo el mundo iba a poder tener la oportunidad. Sin embargo, se dio el caso totalmente contrario y la gente que denunció por inconstitucionalidad esa ley a lo mejor tenía algo... Algo claro respecto a lo que iba a pasar. Y, o sea no que el sé, Tribunal Constitucional también es anticonstitucional. No, el Tribunal Constitucional decretó eso en ese momento en base a unos conocimientos y unas aplicaciones legislativas que ellos consideraban correctas. Eh, y esto lo digo así sin, sin ninguna ironía, ¿sabes? Eh, no se dieron cuenta de que estaban poniendo un cepa bajo los pies de la economía española a, a niveles insondables. Lo que pasa es que el ciudadano medio español no tiene ni puta idea de, de estas cosas, ¿sabes? Cristian. No tiene absolutamente ninguna idea de, de realmente las cosas, cómo son, por qué son, para qué son y, y de qué forma, ¿sabes? Ni las causas, ni el desarrollo, ni, ni las consecuencias de lo que pasa. No tienen ni idea de absolutamente nada, porque son una panda de hilotas a políticos que, que no saben nada, nada, nada, nada. Solía decir Hearst que la mejor manera de perder público y clientes de un medio de comunicación es insultar al público directamente. Sí. Pero es que a mí me gusta que no me escuchen. Pero es que tampoco nos escucha mucha gente. Bueno. Entonces, profesor, eh, los Yo... niños y chavales, ¿tú crees que habrán en, en este ejercicio en clase habrán llegado a la misma conclusión que hemos llegado nosotros o cómo va esto? Si hace falta movilizarse. Yo por eso eh, voy a recordar a los oyentes que hay más de 3 millones y medio de viviendas vacías. Por eso mi consejo de hoy es, si la vivienda es un lujo, ocupar es tu derecho. Y caballeros, miren al cielo y contemplen esa maravillosa boina de contaminación que cubre nuestras cabezas, porque esta semana nos vamos a quedar estupefactos con la polución española. Según un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente publicado el pasado lunes, nuestro país posee una de las atmósferas más sucias de la Unión Merkeliana. Cabezas. ¡Y sin una puñetera fábrica! ¡Éxito! <risa> Otro esto, éxito más es del deporte estudiar. español. Viva esto es para estudiar cabe recordar pero que ha los... llovido, ¿eh? llovido, llovido. limp ah, pero en fin, pues nada a correr cabe recordar que los límites legales de la contaminación están fijados por una directiva europea o sea que son de obligado cumplimiento aunque esto debe ser solo en épocas de bonanza económica ya que como hace unos meses sentenció nuestra querida alcalde saccuasiasi electa y exdelegada de medio ambiente de Madrid, ana botella el paro asfixia más Así que, entre inspiración y expiración, durante los meses estivales de 2011, el 24,3%, o sea, casi una cuarta parte de la población española, no, del territorio español, estuvo expuesto a niveles de ozono por encima de los permitidos durante al menos 25 días. Y esto afectó al 8,8% de la población española. O sea, puede ser uno de ellos. Puede ser, puede ser. Además, esta agencia señaló hace unos meses a España como el único país de Merkelandia que superaba los límites de emisión durante de tres de los cuatro principales gases contaminantes. Que los tengo aquí apuntados, pero no os voy a contar porque, bueno, en fin, ¿a quién le importa? ¡Dilos! ¡Dilos! ¡Dilos! El contaminante... Dilo, <ríe> El contaminante sombrerito madrileño que bien podría ser exportado como producto típico de la tierra como el toro de Osborne procede fundamentalmente del tráfico y la industria tan potente que tenemos y como el resto de la polución aérea puede tener graves consecuencias sobre la salud. Los niveles de contaminación atmosférica se miden con unas estaciones meteorológicas repartidas por el territorio español y aquí voy a ponerme a apuntar personal ya que aunque ninguna no hay ninguna investigación al respecto, me gustaría comentar que estos que los ayuntamientos pueden llegar a falsear la información que recogen las estaciones meteorológicas con una selección minuciosa de su ubicación. No, venga, no, nos venga. estás engañando. Qué va. No nos creemos nada. Es mentira, no. A ver, por ejemplo, Cerca de la Glorieta de Gregorio Marañón, en Madrid, al lado del diseñado para coches Paseo de la Castellana, hay una estación de medidas. Sin embargo, ¿dónde está esta estación? Está estupendamente situada en un espacio verde adyacente, lo que podría disminuir los valores registrados. Nos estás queriendo decir que incluso trampean con la contaminación también. Esto ¡Qué que listos! Es. Son muy listos, ¿eh? Bueno, más que todos. yo lo dejo ahí. Seguimos en estupefaciencia con una investigación que me alegra y me llena de orgullo, porque resulta que en las empresas con más mujeres en sus altos cargos funcionan más democráticamente. ¡Toma! ¿Eso es un estudio científico? Sí, además es un estudio español de la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, según el estudio, eh, las directivas establecen mayores cauces de comunicación y mantienen un mayor seguimiento de sus subordinados, al menos en Reino Unido, de sí, donde sí. proceden los datos sí, pero no. la, la Universidad no, vale. Carlos III de España, de Madrid, España, se va a hacer un estudio científico, <risa> científico, eh, a mm. empresas de Reino Unido no, a ver, lo voy a explicar mejor, vale, sí, perdón. Sí, claro. eh, ya había una encuesta de, en Reino Unido en las empresas sobre cómo funcionaba cada una de las empresas, he preguntado a los empleados, y la Universidad carlos Carolina de Madrid cogió estos datos, los analizó y resulta, pues este es el resultado. ¿Para ah. qué tomar muestras cuando hay datos ya? Por ahí sacados. Por cierto, nadie habla de qué beneficios sacan esas empresas, serán más democráticas, pero ¿son rentables? Tum, tum, tum. John, John, John. Gracias Milton <risa> No o sé, sea, a mí lo que me gustaría decir es que si sí, se puede asumir abiertamente que los hombres sois más listos Más fuertes, no, ¿Eh? más listos no, no eso, es imposible. eso es imposible No, quería decir más fuertes y más rápidos Tampoco ah, tiene por qué Desde pues. luego los que estáis aquí no, Yo no Ni luego. fuerte, eh, ni rápido, ni listo Pero si ¿sí eso se puede asumir, es impensable acaso pensar Que Porque. las mujeres podamos llegar a ser más democráticas Y mejores líderes Eh, muy bien, hembrista. ¿Qué, qué, ¿Qué son todas estas cosas? Uno, te reto, te, reto, te reto dos veces. Quiero echar una carrera de 100 metros contra ti. Ahora, eso es lo primero. Mí, nosotros no, y eso no es una cuestión de género. Es que a los cuatro a los cuatro individuos aquí presentes, al margen, al margen de su sexo, nos acabas de decir que somos lectos y débiles. Eso ¿Eh? es ¿Eh? verdad, ¿eh? Te reto una carrera de 100 metros. Y segundo punto, segundo punto, que nada querer no, ya. Eso ya es un punto es mi de peso. Y mimo ya sabe cacahuete. Bueno, vamos a seguir con cuestiones de género, ya que hay una nueva diferencia que se halla entre los intereses laborales de los jóvenes y las jóvenes. En concreto, el, la noticia que yo he leído se basaba en la ciencia y resulta que los hombres se dedican más a la, quieren más ciencia que las mujeres como eh, salida profesional, pero a mí lo que realmente me ha encantado de este artículo son las preferencias prioritarias de los jóvenes y jóvenes españoles Entre ambos grupos destaca el deporte Pero es que entre las mujeres, lo que más me ha gustado Y cito textualmente eh, A ver, espérate que lo encuentre Lo que, lo que les interesaba era... Uay, el WhatsApp No lo encuentro A ver, ah sí, vale, aquí está lo Los asuntos relacionados con los famosos Bueno. Yo no sé, yo esto no me lo esperaba. Eh, sorpresa, eh, sorpresa... Yo, de verdad, es que aquí no sé si se refieren a sus logros profesionales o les basta con las tertulias del corazón y la portada del hola. Pero en cualquier Pero caso, así clichés, va el mundo. Pero ¿no? clichés, Yo que sé. Público cierra y la cuore cada vez tiene más lectores. Clichés. No sé. A mi madre y a mi abuela están locas con eso. Público cierra y la cuore tiene cada vez más lectores. ¡Masacazo! Los mayores consumidores de prensa en Alemania son mujeres donde el diario más vendido es el Bill Zaytang. Reino Unido, tres cuartos de lo mismo con el san y él célebremente cerrado por escuchas ilegales, New Mirror. Ah, mirror. Eh, no sé. ¿Qué hacemos? Entonces, no sé aquí, yo. Yo, acá, yo he pensado yo en, abrir una, en no, sí. abrir una revista. ¿Habría una revista de corazón? Yo revista de corazón? Yo ¿Hacemos un programa de corazón? Pues sí, eh, podría ser. Sí. No, no, no, no. No. Una sección, no un por la mano. Si hacemos eso, si nos rebajamos, cobramos. Eso, sería eso, es eso es cierto. Eso es ¿Qué, junta, ¿Qué junta un diario como el Build para tener éxito? Al Marca y a Quore. Es Éxito una garantizado. Éxito garantizado. Hablar de las novias de los jugadores. Bueno, por último en ciencia estúpida, de stupefaciencia, es que no sé ni ni cómo ni cómo contar esto. Oh, oh, oh promete, oh. promete. <risa> Resulta que cuando se canta en tonos agudos se tiende a alzar más las cejas. Pero esto es ¿Esto un estudio es un científico. Estudio? ¿Quieres hacer una prueba? Esto tío? es bueno. un estudio de la Universidad no de, de Ohio en Estados Unidos, Ohio, Ohio. y la de Arlborg en Dinamarca. Muy bien, querido oyente. Y ahora deje de hacer el imbécil intentando hacer agudos. Nadie tiene que tener un espejo delante para darse cuenta. Y usted, que tiene un espejo delante al hacerlo... Por Dios, busques un trabajo. Por eso por eso los heavys tienen y esa de de cara de susto, ¿no? Por eso los heavys están claro. como asustados, ¿no? Como ojo, los de Kiss. Ojo, ojo lo que acaba de decir, ¿eh? No, no, no. Estoy, estoy al tanto. No sé si lo tuvieron en cuenta. La cosa es que los investigadores pidieron a un grupo de 44 voluntarios que cantaran en tono medio, agudo y grave mientras eran fotografiados. Estas imágenes fueron enseñadas a un grupo de jueces que opinaron que aquellos que cantaban en tonos más agudos resultaban más amistosos. Pero jueces. Pero... ¿Pero por esto bueno, le pagan jueces. a la gente? O sea... ¿Y, le, ¿Y levantar la ceja es amistoso? Yo he estado mirando Yo... vídeos de <risa> Barry White, a ver, pero tampoco te creas que he visto nada. ¿Pero por esto le pagan a la los... gente? <risa> si cantas muy a grave mío, tiene los... los ojos casi claro, cerrados. Claro, ahí enfadado, ¿no? como los chinos. Los chinos si no, cantan muy grave, eh? ¿no? Bueno, entonces los investigadores se les enseñó única y exclusivamente la zona ocular, por decirlo de alguna manera para ver si los resultados se repetían y efectivamente eh, los investigadores ahí fue cuando vieron que realmente la diferencia estaba en las cejas en fin, pues eso, lo que os comentaba yo me he puesto vídeos de Webary White y no le he visto funcionando el ceño y a mí Constantino Romero, pues yo que sé tiene una cara muy amistosa lo que no me explico realmente es como siempre acabo hablando de Constantino Romero pues lo en pues mi manchego de bueno. tradición ya Constantino Romero tiene que salir en estupegación en fin, la, recordemos que la semana pasada hablábamos de que las graves voces, las voces graves generaban más confianza y ahora resulta que las caras con voces agudas son más amistosas, así que ante tal grigay que se calle todo el mundo y acabamos antes. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your rights get up, stand up, stand up for your right, get up, stand up, don't give up the fight, reach a man on. Get up Seguimos en el mentidero, vamos ajustaditos de tiempo, así que sin más dilación voy a preguntar eso de ¿cuándo estás, Satorre? Muy buena noche, buenas, noche, compañero, buenas compañero, noches, Miguel. ¿Cuándo estás? Buenas noches. Buenas noches. Tardes, noches. Pues estoy en 1855, ¿a que no adivináis dónde? Uf, uf, uf, uf, uf. uf. como comodín del público. En albedrete. Ahí la guerra todavía no llegó, ¿no? No, no. no. Vale, vale. Me encuentro a orillas del Mediterráneo, en el puerto de Barcelona. Oh, oh. Hoy es 8 de julio y acaba de partir de este puerto la Fragata Julia, uh -huh. rumbo a La Habana. En ella, Miguel, viajan 70 obreros deportados por participar en la primera huelga general que se ha celebrado en España. Ojito. Uh -huh. El pasado 2 de julio, distintas asociaciones obreras y de socorro mutuo iniciaron una huelga general en la capital barcelonesa bajo el lema Asociación o Muerte. Jut. Estas asociaciones reclaman la reducción de la jornada laboral y un aumento salarial. Ante estas reclamaciones, los empresarios del textil en Cataluña se han echado las manos a la cabeza augurando el fin del mundo. Jorri Benet ha asegurado a Radio Almenara que bastante hace ya permitiéndoles que no acudan a trabajar si están muy, pero que muy malitos. Ha habido también un hecho desencadenante para el inicio de esta huelga general, seguida masivamente por los trabajadores del textil y otras industrias minoritarias. Este hecho fue que el capitán general de Cataluña, don Juan Zapatero, promulgó una orden para disolver todas estas asociaciones obreras e insertarlas bajo orden militar. Cabe destacar que la labor de estas asociaciones, que protestan contra el, protestan contra el maquinismo, aquellas máquinas o self-actinas, que viene de self-acting en inglés, que sustituyen a los obreros en la producción del textil. Los huelguistas y manifestantes han sido objeto de una dura represión durante estos días y han sido condenados a prisión, a deportación como estos 70 obreros y amenazados con la pena de muerte. Y como os podéis imaginar, los castigos corporales están a la orden del día. Además hay fuertes rumores de que el general y jefe de gobierno Espartero, que se negó a recibir a una comisión de la de los asociacionistas antes de la huelga junto con la reina Isabel II están pensando en ocupar militarmente Barcelona, Miguel. Jode, eh, eh, nos hemos quedado elaos eh, <risas> completamente bueno. elaos en el estudio y va, sí, o sea, sí que es una noticia. Completamente cierto. Hay piquetes. Hay hay piquetes. Sí, jode, piénsalo mismo. ¿Qué es piquete? y ah, <risa> ah, evitando no hay. Gente, que vayan a trabajar claro. ¿no? para que no haya tiroles e evitar la extorsión del empresario que no que, que, que obliga a ir a trabajar no ah, pero eso no lo hacen los empresarios obligando a que vayan a trabajar ¿No? pero también sí, en claro. 1855 también Bueno, aquí claro, hay claro. pistoleros y Joder. de todo hay. Sí, sí, sí, está la cosa muy tensa. Pues no, hay, no es broma, no broma. Aquí por el futuro hay convocado una huelga la, la semana que viene, como esa. <ríe> ah, sí, sí. ¿Sigue ¿Se siguen haciendo huelgas? Sí, pero hay un bueno, tipo que quiere revisar el derecho a huelga, que hemos hablado La quiere legislar y todo. Es un empresario y tal, bueno, y, y, y seguramente más gente que no que... Lo mismo no hacemos más. A lo mejor esta es la última. A lo mejor esta es la última. Yo creo que has dado muchas ideas eh, y no, no nos ha gustado, yo espero que no nada de lo que de lo que de lo que has dicho la semana que viene, pero bueno, a lo mejor la no semana que viene, viene se parece a 1855. No ¿Y no las máquinas han sustituido al hombre en el trabajo. Bueno, claro, y ahora todo el mundo va con máquinas a todos lados, claro. ¿Sí? Sí. hay sí. Facebook, o sea, todo. todos. Hay Facebook. <risa> la gente, porque la gente ya no se toca ni se habla, se Solo relaciona mediante máquinas. máquinas y todo, tío. Sí. You, you, you, you, es muy fuerte, voy a, decir, voy a decirlo por aquí, vamos a acabar rápidamente con Con cualquier máquina self-actina de estas que sustituyen al hombre del trabajo y a la mujer. Y para que no siga esto, porque vamos, si ya la gente no se toca, ¿dónde vamos a ir a parar? Cambia la historia, Sato. Cambia la historia, por favor. Porque nos podemos tocar. Cambia la historia, cambia la historia. Eh, por pues nada, sin más dilación, ¿dónde estarás la semana que viene? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí en Barcelona o te vas con deportado o qué vas a hacer? Pues sí si es que no sé yo lo que pasa porque me meto en la máquina del tiempo y yo no he decidido, aparezco de repente necesito ah, pues, vale. que preguntar a la gente no ah, estoy cuándo, cuándo. Pues no sabíamos ese detalle, fíjate. <risa> Hacer de periodista de verdad, ¿no? Así te informa bien y todo eso. Eso, eso. Bueno, pues seguimos en el mentidero y que tenemos aún la semiótica. Hasta pendiente. luego, Sato. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Un abrazo. luego. Cuidado. ¡Baloba! Loba Loba Balo te caer divertida, ya sabéis chicos, el programa más o menos, serio, era antes y ahora vienen las chorradas. <risa> bueno, pues hoy voy a hablar un poco de un tema, bueno, los que hayan seguido el programa en yo que sé, en su etapa anterior, os dije que, que soy muy friki, ¿no? Que a mí lo, me encantan los cómics, es una cosa que me que me pirra, ¿no? Y voy a hablar de películas de cómics, ¿no? De son dos medios diferentes, en realidad, ¿no? Esto es hablado mucho en lo que se puede hacer en un cómic no se puede hacer en una película y al revés. Y, de hecho, mejor que sea así, ¿no? Porque si no, no tendríamos los cómicazos que tenemos o las películas que tenemos. Pues vamos a ver cómo coño han hecho para meter cosas de cómic en una película. Todo empezó con... ¿Con cuál empezó? Yo creo que la primera fue X-Men, ¿no? Película de superhéroes. Y la verdad es que está decente, ¿no? Digamos. No, hombre, fue Superman. Claro, ah, no, sí, Superman. época. La nueva época. Yo, eso, es Superman es la leche. Menos la, menos la última. Podemos hablar mucho de Superman IV. Porque las demás son una película que están bien, están entretenidas y no están mal, pero Superman 4 va más allá, un poco más allá. Y creo que hablamos en la última etapa, es que Superman lucha contra ordenadores y contra un negro muy gracioso. ¿Mm? ¿Estás confundiendo términos? Sí. Sí, eso es Superman 3. No, es la 4. ¿no? no, en la 4 lucha contra un hombre atómico y rescata a unos rusos en la luna. Joder, no, la 3 no es la que vienen frikis. sus compañeros. Duelo de frikis, ¿Eso? duelo no, de frikis, duelo de frikis. Bueno, que ¿Habrá era Ahora he visto cuatro. una extensión, tío. De... En busca de la paz. Yo sé que se llama Superman en busca de la paz. Claro, es la 4. O sea, Superman. Ah, esa es la 4. Claro, lucha contra el poder del átomo. Bueno, pues eso, película de Superman, pero la, de las nuevas épocas, pues X-Men estaba bastante bien, así que vamos a pasar porque aquí en la semiótica, lo que nos interesa son las pelis malas, ¿no? uh -huh. Y vamos a hablar de pelis cutres como por ejemplo Redoble Thor, Thor. ¿sí? Redoble Thor. Thor, es una película que, bueno, te coge al personaje de Marvel y se lo enfoca por todas partes. El personaje de Marvel ya es un poco plano, ¿no? Eso. <ríe> es un poco plano, la verdad. Pero, ¿de qué va la película? Pues Thor se pelea con su padre, ¿no? Ahí en el cielo, pues por culpa de su hermano Loki, que son notas. Que quiero llegar más tarde, papá que dame dinero de la semana, por favor, que no tengo. Esos son los problemas que tienen ahí en Asgard. ¿no? ¡Ay, bendita adolescencia! Sí. Hay, hay una tapada del cómic de Thor que habla en verso que aco, acojonante, vamos, ¿eh? no hay quien se lo lea. Bueno, pues pues el Thor se cabría con su papa y el papa le dice a, a la tierra, a Midgard, ¿no? Porque ya en esa, bueno, es, viene en la época actual que evidentemente estar en la tierra es un castigo, ¿no? Es como ve cana mierda te decían ahí el, el donde claro. los dioses nórdicos. Vete a la tierra ya, hombre, vete, vete a la a Midgar, tierra, vete a Midgard, como vete a parla oh. claro. Es como enviarte al campamento de verano, ¿no? Sí. Bueno, pues después del batacazo que se pega a Thor, porque cae desde muy arriba, eh que que peta además. Que, por cierto, la peli de Hulk, la última que hacen, se le ve caer. Se ve caer a Thor y después hacen la película. Es interesante, hay una escena. fijaron mucho. Bueno, pues el caso es que Thor se encuentra con... Eh, ¿Cómo se llama la actriz esta? Eh, ¿La reina Midala? Sí, la reina la, Midala. La ¡Natalie Portman! Se encuentra con Natalie Portman en uno de sus mejores papeles de poner la misma cara toda la puta película ¿eh? uh -huh. con las misma jeta que ni siquiera me acuerdo de su nombre ni de nada de ella y se van juntos a buscar el martillo de Thor que claro ya lo han cogido los malos de Siel que no son los malos el FBI bueno. el FBI bueno la peli es un sin sinsentido acaban apareciendo unos robots gigantes ¿no? que son unos soldados de, de Midgar o de Asgard o no sé de dónde porque hay siete mundos raros yo la verdad es que no he seguido mucho Thor ni me ha gustado mucho porque siempre me ha parecido un poco yo que sé típico, ¿no? Muy, muy poderoso, pues no me interesa. A mí me gustaba Spiderman, ¿no? Que no podía llegar a fin de mes, ese tipo de cosas. Y ahí vamos a la mayor mierda del cine que se ha hecho sobre superhéroes, como por ejemplo Spiderman, el gran Peter Parker... Que trataron de violarlo en la primera película, en la segunda y en la tercera ya sí. le hicieron llorar al pobre hombre. ¿sabes? Hicieron una película y dijeron, vamos a contratar a Toby Maguire para que todo el mundo no pueda ver spider-man ¿sabes? Joder, es el mejor superhéroe, chavales. Y cogeis a Toby Maguire, un tío que también es, es de la escuela de Natalie Portman ¿eh? y de Nicolas Cage. ¿eh? Siempre sí. la misma cara como de, de miedo, pánico, terror, así ay, ay, ay como que le tiembla. Pero que es su marica, tío, no molas nada nomola Toby Maguire. Bueno, pues eh, van a hacer una nueva peli y ha, y qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho la Disney y han cogido un tío que es como el de Crepúsculo. Van a hacer Spider-Man otra vez desde el principio y es un tío que tiene un pelo imposible de esos de Crepúsculo que <ríe> no se sabe muy bien, no se sabe muy bien si es hombre o mujer, ¿no? Se han cogido el cómic y claro, no lo han seguido al pie de la letra y dicen, "Bueno, podrían hacerlo interesante, da igual que no lo sigan al pie de la letra." No, amigos, esto lo ha hecho Disney, ya veréis, todavía no ha salido han cambiado el traje, han cambiado todo. Va con yo... una snike, también. Hmm. Va con, con una snike, que está bastante curioso. Pero a mí me gustaría hablar de Linterna Verde. El, el peor personaje de la historia del cómic, llamado Hal Jordan, ¿bien? Hal Jordan, Hal el Loder. piloto de aviones. Sí. Y hace en una película muy a su claro. Que te vas a esperar de una puta mierda. Ah, yo creo, mira, yo ahí, pues ahí voy a romper una lanza, porque Linterna Verde, por lo menos, está entretenida y ya, como tú bien dices, es un personaje malísimo. Es un personaje malísimo, es que no podía sacar nada de ahí, ¿qué vas a hacer? Sabes, es un tío que hace que su poder es hacer cosas verdes. Que, plan... Imagínate si Hal Jordan fuera español. Las cosas que haríamos aquí con ya. este. Ey, mira veo un botellín, un botellín verde, mira, jajaja, ja, ja, ja. risa. Venga, venga un tractor verde, ya no trabajo, que lo haga el tractor verde todo. Sería, bueno, Hal Jordan español, me encantaría. Bueno, y ahora van a sacar una peli que se llama Los Vengadores que ya lo junta a todos, eh, qué dices, qué bien pensado, ¿no? Qué bien pensado. Ya coges a todos y seguro que van a ir todos. los de, Al cine, los que le gustan uno y otro yo. La verdad es que esa tiene mejor pinta, ¿no? Que otras mm. cosas que se han hecho como, yo que sé, como la peli de Hull, esa primera. <risa> Eric sí. Bana. Pero tiene mejor pinta los Vengadores, pero es curioso. A mí siempre me gusta ponerme en la carne del malo. ¿Sabes? Cuando te enfrentas contra cinco tíos que te pueden reventar, ¿sabes? dice madre mía, el malo ya puede ser súper hostioso, ¿sabes? Porque, o sea, enfrentarte a Hulk, a Thor, al Capitán América y a todos juntos, ¿sabes? dice ay, ay, Dios mío, la paliza que te van a meter. ¿Tú qué Yo me voy, ¿sabes? Yo Una digo, cosa, ¿eh? ¿habéis dicho que Hulk es mala? ¿Habéis visto Hulk 3? Hulk 3. ¿Tres? ¿Por Dos también Sí, Hulk 3, la secuela esa de la peli que nunca existió, ¿no? como hemos dicho antes Porque la peli habla de una peli anterior, al principio en sus créditos Pero claro, nunca se hizo que porque Eric Bana, era el anterior Hulk di eh, Dijeron, tío, vamos a hacerlo de otra manera porque es que la verdad es que Eric Bana es un mierda ¿no? Y contrataron a Edward Norton No, pero, no, no, no, no, co no cogieron esa. a Tim Roth no he visto. En Hulk Entonces... 3, es que a mí me la pusieron en un tren que tengo que sufrir mucho yo en los trenes Será una de las, de las antiguas Y de es Hulk? que mala, pero tú te ves a Tim Roth haciendo de Hulk Antes se ha visto eso ¿Esa lados es la dos? La dos? Sí. Bueno, pues esa lados es la dos <risa> La masa, ¿no? La masa dos yo que sé. Y que se vuelve verde pero pintado, coloreado ¿Cómo es? Oye, a todo esto, a todo esto eh, en la semiótica hay dos personas hablando y una de ellas no se ha presentado, one vamos, more time. Esto es ya lo damos como mi, que es la segunda parte Mister del X. cerebro. Mister X. Es la segunda parte del cerebro de Sergio, ¿no? Sí, Sergio sí, Vinítez y... es esquizofrénico. Tengo ah, vale. dos personalidades y una soy yo y otra es Pichi. Pues ah, vale. Vale, vale, no, ¿Sí? por, por aclarar a los oyentes, el señor vamos. Señor Pichi, no tiene otro nombre, ya así es. Pues me acabas de poner en un aprieto porque yo se supone que no estaba aquí, tenía unos casos importantísimos con empresas multimillonarias y no podía estar con ellos y ahora pues ya. me han cazado. Eso sí. Bueno, pues ya está, eso era contaros un poco sobre superhéroes, ya sabéis que también podíamos hablar del motorista fantasma, pero yo creo que ya hablé... Hay que hablar de Nacho, Nacho Igar, yo creo. A ah, de Nacho. bueno, bueno, sí. Es verdad, vamos a recomendar algo, ya que por lo menos estamos hablando de pelis malas, yo... De las que hemos hablado, no vayáis a verlas, no las bajéis porque ocupan espacio en el disco <risa> En realidad las pelis de superhéroes son para niños, chavales Pero ahora van a hacer una peli, que es un proyecto conjunto, que está muy bien Entre un guionista que se llama Mark Millar, muy interesante De los mejores Y Nacho Vigalondo, que es un director muy grande Es un grande, grande. Ah, Que estrena la película mañana, por cierto Y se llama Super Crocs Y la, y la idea es la siguiente Eh, en Estados Unidos se permiten los superhéroes Hay superpoderes, ¿no? Y en Estados Unidos sí que se permiten los superhéroes Y hay superhéroes y super, sí, supervillanos Pero en el resto del mundo, lógicamente, no No existen, ¿no? Es un poco el mito cowboy Ha llegado hasta el punto de que, claro Ellos se toman la justicia por su mano, Pues ahí en Estados Unidos se permite Pero en, en el resto del mundo no Los villanos, ya los supervillanos Cansados de que les den de hostias Dicen, ¿por qué nos quedamos en Estados Unidos? Y se van todos a vivir a España no me lo creo, sí. eso es una película real Es una película que está dirigida por Nacho Vigalondo Y guionizada por Mar Millar Que te digo que no te deja indiferente Y la peli es eso, los supervillanos se van Pues como si fueran unos ingleses ¿Sabes? Los típicos ingleses que la lían En Inglaterra y al final Siempre, siempre están en la costa dorada ahí, retirados. Pues igual, ah. pero supervillanos con poderes. Pues. Y se vienen para acá y está muy bien. Hay un pequeño tráiler ya. Bueno, no El se ve ahí. nada de la peli, pero son como entrevistas que hacen a gente europea diciendo qué les parecen los superhéroes y los supervillanos y qué pasaría. Y al final <risa> termina diciendo Nacho Vigalondo, bueno, ¿qué pasaría si vinieran aquí? Y le dicen, y dice, bueno, la policía se encargaría, ¿no? Y cambia la cámara, salen dos policías fumándose un piti. Ahí, <risa> super tirados. Y vuelve a la cámara y dice, ¿no? Y ahí se queda la cosa Super Crocs Se estrenará en mayo, creo ¿Y por qué no hablas de que la Disney ya está produciendo La adaptación de Namor? No. Porque no tenía Ni repajolera idea El primer bueno. superhéroe Eso para otro día entonces, ¿no? Que nos hemos pasado de hora Sí, mazo Y, y nos vamos ya, ¿no, compañeros? Sí, no, no. Programa, programa completito. Dentro de una hora les dejamos con Riganautas, también un programa muy loco que lo de, de Radio Almenara. A las 10 tenemos el Más Voces, también el informativo. Y la semana que viene volvemos eh, con algo sobre la huelga general que aún no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Pero vamos a hacer huelga, nosotros. Eh, nosotros como trabajadores de Almenara que no lo somos, la haremos cada uno en su trabajo si es que tiene así que nos despedimos cristian por favor eh, bueno ya nos han escuchado horas es demasiado tarde lo sentimos mucho esto es el mentidero. Se puede respirar Las guerras que no provoco Ja no me provocan nada Que somos de clase Vivir en un cementerio ¿Por qué? Canto todo el tiempo ¿Será? ¿Por qué estoy contento? no me estoy perdiendo algo? ¿O esto es una casa se me permite vivir, vivir en un cementerio porque canto todo el tiempo S.T.E.L.A. porque estoy contento